Cuando te sentís encerrado Cuando ya no tenés caminos alternativos Cuando te aplasta la rutina Cuidado Podés equivocar el rumbo Probá, probá, que te va a gustar Decime cómo te sentís ahora Estoy... Muy bien, eh... Muy bien. Querés probar nuevas sensaciones y aunque sea efímera, esa felicidad fácil te conforma. ¿Por qué le gusta tanto afirmar? ¿Qué es lo que siente? Una distensión total. Uno siente, más, digamos así, volar. ¿Volar? ¿Lo qué? Sí, volar en alguna forma, en alguna manera. A esa altura... Todo es una fiesta donde las firmas corren como el agua. ¡A la derecha, Carlos! ¡No, no, no! ¡Por ahí no, Carlos! No, Y aquí vemos al presidente Menem que, con los ojos vendados y la fichera en mano... Busca desesperadamente un papel donde estampar su rúbrica. Eh, señor presidente, ¿qué es lo que está haciendo, por favor? Si no puede explicar. En este momento estamos ya eh, firmando el decreto de indulto en esas dos causas. Sí, sí, a la derecha, sí. a no, la izquierda, no. decreto, no el otro, el del ¡Qué no no, no. No Y comienza el descontrol. A pesar de la preocupación de tus amigos, que ven que ya no respondes por tus actos. cierto que se habían firmado los indultos porque él realmente no no no recordaba los indultos llegó la debacle ya sos un firmador precoz ay pero qué le pasa que últimamente firma tan rápido estoy enfermo tengo que ir a la cama. Acércate al Centro de Rehabilitación del Firmador Precoz para que tu problema de firma precoz se solucione y termines con el derramamiento innecesario de tinta. Vení, para que puedas terminar cuando corresponde, dentro de cuatro años. No, no, no hay ninguna posibilidad de que se interrumpa por renuncia, que es lo que está por ahí batiendo en este momento, o por eh, un, cualquier otra sí. tu firma es un viaje de ida esta la renuncia no hay que decirle nada la dejamos en el escritorio mezclada con otros papeles ¿eh? ahí confundidito y aparte está en latina así que no se va a dar cuenta si no mandamos una mina a pedirle un autógrafo ¿eh? y si no lo mandamos a Tony Cuotzo que le lleve el papel sí. no firmes vení antes que sea demasiado tarde.